Otras cuatro personas han sido detenidas, en este caso les ha tocado a nuestros familiares, a Iker, a Iñaki, a Diego y a Miquel. No sabemos ni dónde ni cómo se encuentran. Al parecer los medios de comunicación saben más que nosotros, ya que dicen que están en Madrid. También dicen que son miembros de SEGI y que son responsables de actos de Cale Borroca, pero no sabemos ni siquiera por qué los han detenido. El juez mantiene todo bajo secreto de sumario y las acusaciones concretas, si es que existen, no las conocemos. En esta misma situación se encuentran los familiares de los arrestados la semana pasada. En este país te pueden detener, incomunicar y trasladar a Madrid sin saber por qué. Incluso pueden que te encarcelen sin que sepas de qué te acusan, sin que tu abogada pueda defenderte. Es una auténtica indefensión la que vivimos nosotros, nosotras y nuestros familiares. Nuestros familiares se encuentran en manos de quienes tantas veces han sido denunciados por organismos y personas de gran cre credibilidad y prestigio como Amnistía Internacional y el relator contra la tortura de la ONU por practicar la tortura. Ellos certifican informe tras informe lo que en Euskal Herria es Vox Populi, ...que la policía utiliza la tortura y los malos tratos para log lograr autoinculpaciones y denuncias con las que incriminar a terceras personas. Este es el famoso método de investigación de las fuerzas policiales en Euskal Herria, el CCI a la española. Y si no es así, ¿para quién comunicar durante tres o cinco días a nuestros familiares? Si tan seguros están de su culpabilidad, ¿por qué no les llevan directamente ante el juez? Creemos que es bastante evidente que las detenciones de esta semana son frutos de los datos que han obtenido tras haber interrogado a los arrestados la semana pasada. ¿Cómo es posible que alguien, sin ser obligado a ello, se autoinculpe en comisaría y denunciado a otras personas de haber realizado sabotajes? El caso de Miquel Plamadique es muy claro. Le arrestan y le acusan de ser de seguir. En comisaría declara que ha sido autor de un sabotaje y ante el juez lo niega. ...probando que ese día ya a esa hora estaba en un bar trabajando. Al quedar en libertad denuncia haber sufrido torturas y malos tratos. ¿Cómo es posible que siendo inocente de haber cometido un sabotaje... ...llegues a firmar una declaración inculpatoria en comisaría? Exigimos que nuestros familiares sean puestos a disposición judicial inmediatamente. Que lo saquen del infierno de donde se encuentran. Que se termine con su incomunicación que intenten probar con las supuestas pruebas que tienen la culpabilidad de nuestros familiares, aunque nos consta que no han encontrado nada incriminatorio en los registros de sus casas. Que no engañen a la sociedad con grandes titulares y operaciones policiales de cara a la galería mediática. No podemos permitir que ningún ciudadano o ciudadana vasca más sea secuestrada y torturada durante días. Y esto es un mensaje para los partidos políticos especialmente para los navarros que miran para otro lado cuando ocurren estas cosas dejen la hipocresía para otro momento no podéis permanecer impasibles ante ante operaciones policiales de este tipo ni un día más no se puede avalar y apoyar la acción represiva de las fuerzas policiales ni en los ayuntamientos ni Ni en el Parlamento de Navarra ni en el Congreso de Madrid. No se puede darles el apoyo que luego utilizan para legitimar la represión contra un sector de esta sociedad. Tenemos que parar de una vez esta locura represiva. Hay que marcar una línea roja que sea infranqueable y que no les permita detener, incomunicar, torturar y encarcelar a gente por su militancia política. No podemos olvidar que precisamente quienes denuncian este tipo de actuaciones represivas de los Estados han sido recientemente castigados por la Audiencia Nacional en el juicio al Movimiento Pro Amnistía. Los vecinos de Iturrama y Don Ivane, Alex Velasco y Jorge Chocarro, se encuentran en prisión tras haber sido condenados a ocho años de prisión. Su único delito ha sido denunciar las torturas, criticar las actuaciones policiales, Ofrecer solidaridad a familiares de presos, presas y exiliados. Colaborar en los actos de homenaje y protestas por el asesinato de Ángel Berrueta. Exigir que quienes están todo dolor causan en nuestra tierra la abandonen y que presos y refugiados vuelvan a sus casas vivos y libres. Eso hoy en día es delito en nuestro país. Realizar un trabajo político es terrorismo según la Audiencia Nacional. Nosotros, los familiares de las últimas personas arrestadas e encarceladas en la Farroa, colectivos de Don Ivane e Iturrama, hacemos un llamamiento a la sociedad para que salgan a la calle y comience a dibujar esa línea roja. Una oportunidad para ello será la movilización que tendrá lugar este sábado y que saldrá desde el bulevar de Iturrama a las 6 de la tarde.